Buen día a todos. ¿Qué tal? Eh, bueno, es un día para, para guardar en el corazón realmente. Muchísimas gracias a todos les compañeros que están hoy aquí presentes. Eh, por supuesto, eh, estoy profundamente emocionada por, por el evento que, que hoy este vamos a desarrollar en conjunto y principalmente nuestro presidente va a promulgar la ley de cupo laboral e inclusión travesti trans, eh, Diana Zacayán Luana Berkins. Es un día histórico para el movimiento travesti trans y yo quisiera destacar solamente tres aspectos que de verdad son fundamentales para comprender la importancia de esta ley. Por un lado tiene que ver justamente con esto, con la reivindicación del movimiento travesti-trans como un sujeto político de derechos que ha sabido construir democracia hoy en Argentina. Esto tiene que ver con dos aspectos fundamentales. La comprensión, la comprensión de nuestras condiciones de desigualdad estructural, lo que significa para nosotros las muertes tempranas, evitables, los 40 años de expectativa de vida para las personas trans y el modo en el que morimos. Esto es uno de los ejes fundamentales. Otro de los puntos es ese corazón que pusieron las compañeras y los compañeros trans para poder crear esta ley, poder abrazar el paradigma de derechos humanos y poder realmente reivindicar nuestra identidad como parte fundamental de la democracia. Realmente este dato de la puesta al movimiento, al paradigma de derechos humanos en nuestro país, es sin duda histórica para la Argentina para latinoamérica y el mundo y no ha situado también históricamente en la en el brazo en el abrazo de nuestras madres abuelas y las fundadoras también de nuestras democracias en eso por supuesto la ley se llama Diana sacaayán loana berkins porque no podía ser de otra manera que que con ellas haga una síntesis, exista una síntesis de toda esta lucha social colectiva, esta conciencia, derechos y resistencias. Son dos aspectos fundamentales para el movimiento trans en Argentina. La reivindicación y la apuesta por los derechos de la para modificar nuestras condiciones de vida, pero también esa resistencia de saber que nuestra historia todavía tiene que modificarse y tiene que ver justamente con otro de los puntos de esta ley que es la comprensión transversal que tenemos que tener en nuestra sociedad para que no se repita más una muerte evitable de una persona trans en Argentina. Y en esa transversalidad están todos ustedes, más todas las diputadas y diputados que votaron esta ley, que se comprometieron, que pusieron el cuerpo, que trabajaron para que hoy exista la ley de cupo laboral Diana Zacayán loana Berkins. este es... Sin duda, uno de los aspectos fundamentales, la transversalidad de las organizaciones, diputades y toda una sociedad que abraza una política afirmativa para modificar las condiciones de vida de quienes vivimos esa desigualdad estructural. Busqué en mi cabeza un montón de momentos en el día de ayer para para ver si podía explicar es cómo se traduce para nosotros esa vida precaria esa vida de muertes tempranas, tiene es tan multi, eh, actuante la vulnerabilidad que realmente no hay una forma de sintetizar toda la implicancia que tiene, el rechazo a tan temprana edad en el momento en el que expresamos, la implicancia que tiene para poder eh, sostener la educación, sostenernos en el ámbito educativo, apostar por un sistema de salud. La verdad es que lo que nos atraviesa y nos estructura es una desigualdad que creo que justamente vamos a poder construir y contarla en primera persona, colectivamente, entre todos nosotros, y que realmente trabajar para que esto no no vuelva a repetirse. Y el tercer aspecto tiene que ver con la responsabilidad de lo concreto y de lo material, y acá viene justamente la apuesta por esta ley para que se constituya en uno de los aspectos fundamentales para nosotros, que tiene que ver justamente con la política pública. Esta ley se traduce literalmente en puestos de trabajo, como un punto de inicio para la transformación de esa desigualdad estructural. Como un punto de inicio para poder pensar también sociedades habitables en nuestra Latinoamérica, donde se juega justamente el presente, pero una apuesta enorme para el futuro